¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea, cómo empezó, de dónde arranca, qué es lo que te genera la fiesta de la góndola? Todo empezó, que lo invité a comer, a, después de muchísimos años que no teníamos muchas charlas, con Carlitos Chávez fue, fue a ver a, a comer a casa, y cuando llegó al patio se encontró con el kiosco, con el kiosco que hizo mi papá, lo teníamos guardado bajo un techo de chapa. Y bueno, se viste que Carlitos es muy emotivo, es como yo, medio pavote. se emocionó y lo bueno lo, lo desarmó porque no podemos sacarlo porque estaba bajo una cabreada. lo desarmó se lo llevó al aferradero, dice vamos a hacer una, una fiesta con esto bueno se lo llevó para allá lo está lo está lo está arreglando se enteró el negro José otro amigo José Leandro Martín se enteró y dice yo lo pinto no quiero que esté nadie alrededor del kiosco yo lo voy a pintar y bueno y entonces ayer lo agarraron con la hierro lavadora lo empezaron a limpiar y resulta bueno, que la pintura vieja se empezó a salir así que lo estaban pintando Y bueno, surgió la fiesta. Entonces ya hace 15 días por ahí que le estoy dando formato. De ahí va la edad el día 26 Y nada, me quedó para el 10 Está y bien. ¿no? Nada, y eso... Diez, pará, para para para el barrio. Diez de diciembre. Diez de diciembre de la mañana. Para nada. Eh, ¿ese, kiosco que, ¿Ese kiosco lo levantó tu padre, el de madera? Claro, él lo hizo. Lo hizo con nada, como el viejo Inga. Lo hizo con un serrucho, un martillo y clavo. Claro. Oíme una cosa. ¿Y qué te acordás de eso? ¿Siempre emplazado en ese lugar? Acordate sí, sí. que nosotros, pues, por ahí, como somos contemporáneos y sabemos muchas cosas uno del otro, eh, acordate que del otro lado hay chicos que eh, no conocieron a Cacho y que dice ¿por ¿Qué, qué, qué, qué? Si la góndola siempre estuvo así. No, no, esperá. Ah, Esto tiene cuántos años, ¿50? 55, más o menos. 55. Hay una discusión intrafamiliar. Terrible porque sí, sí. los chicos tienen mucha memoria, Horacio dice que no sé qué, Silvita dice que no sé qué, Elsie sí aporta que... No, no, no, yo tengo una foto que papá no sé qué cosa, eh, Elsa dice lo suyo. No tenemos clara la fecha, ¿no? No, porque en esa época eh, el, el, en realidad el predio es del ferrocarril. Pero igual se pidió un permiso a nivel municipal que se lo otorgaron a los dos años y él mientras lo fue construyendo, así que no sabemos qué fecha ponerle. pero tampoco encontramos el papel de de la municipalidad. si bien mamá tiene una fecha estimativa que era fue un día que llovía muchísimo para un 25 de mayo, pero bien bien bien bien la fecha la tenemos y por ahí unificando una cosa que la otra bueno pero un promedio. Sí, me gustaría bien. que sea la fecha porque ayer fue el cumpleaños de mi papá. ayer eh, ayer festejar. fue el cumpleaños de cacho mira. No, ayer sí y Y bueno, me quedó la fecha entre medio, la verdad que yo pensaba hacerlo el 26, sí, claro. y surgió que el fin de semana estábamos ocupados, y la vamos a hacer el 10. Está muy y bueno, las expectativas son enormes porque, nada, darle algo al barrio, devolverle algo de lo que toda la vida estuvimos. Está bien. Y yo, cuando nos criamos ahí en esa esquina, y fue lo único que quedé, después mis hermanos, viste, prácticamente, se fueron todos, los vivos se fueron todos, nos quedamos los bocados Haciendo fuerza. Está muy bien. Bueno, <risa> te quiero preguntar una cosa. Tenés que eh, tomar aire así cada tanto porque cuando ya nos vamos poniendo más grandes, nos vamos poniendo más emotivo, entonces tenés que tener... Este, anda tomando aire, así podemos tener una charla más o menos cómoda. Eh, que yo me ¿qué, te, ¿Qué te, qué te mm, genera...? solo Porque el impacto lo siento yo, así que imagínate vos. ¿Qué te genera pasar por una calle que lleva el nombre de tu hermano? Ah, bueno... es terrible esa parte, sí, y nada, me, mucha satisfacción, siento que el pueblo realmente es nuestro, que el pueblo es nuestro y que la gente, la gente de ese, de ese, de ese pasaje se juntaron entre ellos y le pusieron el nombre de ellos, de Raúl Zamataro fueron al Consejo Liberante, ah, que en casa no sabía nadie, ni mi mamá, ni mi papá, ni, ni nosotros que éramos más chicos, nadie supo. Que la gente de esa época le, le puso el pasaje a Raúl Samatar. Bueno, ves Estaba que escrito, es, esas, cosas son, esas cosas son para los más chiquitos. Raúl, un chico muy emprendedor, un, un revolucionario de, de la época, mayor que nosotros, tiene un accidente ferroviario y pierde la vida en el mejor momento de su vida. Y, y bueno, el impacto en la familia fue tremendo, le cuento a los más chiquitos, que por ahí pasan, esa es una obligación nuestra vez, Una obligación. ¿Este que será? ¿Un tío de los mellizos? No, no. Ese era el hermano, may el hermano mayor, ¿no? Sí, el hermano mayor. Y falleció con 20 años. Iba a cumplir 21 en mayo y fallece el 10 de abril. mira vos. Y después está Miriam, después venimos nosotros los mellizos. ¿Para? Ahora soy yo, Elsie y Silvita, que ah, era más chiquita. también Que esa esa andaba criándose entre nosotros ya este caballeritos... Sí, eh, gracias, claro, claro y, y Silvi eh, Limpiándole los mocos cada tanto sí, eh, sí. Eh, y... menos Silvia Claro, oíme, ¿y la, y la góndola ¿Se sabe por qué la góndola? La... ¿Por qué el claro, nombre? Noche que, que te estaba contando Que papá la estaba terminando de armar Y, y nada Fui a gente a golpear porque estaba abierto Y papá estaba acomodando Pero ya había comprado cigarrillos para abrir su boleta el lunes Y precisaba cigarrillos porque estaban en un velorio. Y papá les vendió y se, y se inundaba toda la esquina. Entonces él cruzó para el lado de la colina del ferrocarril y se dio vuelta para mirarlo y le había puesto un foquito afuera. Y estaba todo el oleaje, ¿viste? Cuando llueve así como con viento. Claro. Estaba todo el oleaje y él dice, mira si no parece una góndola eso. Porque papá es italiano y bueno, de la época de <risas> él se acuerda la góndola de Venecia Te juro que eso Entonces, no lo sabía, te juro que no eso lo sabía. no. Ah, no lo sabía, sí, no. así. Así que yo a casa y, y al otro disco ya tenía el nombre en el kiosco. Porque hay que poner el nombre de pila, viste, cuando vos vas a ver un negocio, tenés que poner el nombre de pila. Y bueno, se le ocurrió poner la gondra por lo, por lo que había vivido esa noche de lluvia. Qué cosa. Bueno. Uh -huh. Bueno, y, eh, y... hablemos del lugar y de lo que vos querés que pase. Yo quiero que pase, que se diviertan, que venga todo el mundo, porque esto es cero, cero dinero. Todo lo que me están dando una mano, me la están dando de corazón. Yo no tengo mucho tampoco para gastar. Así que yo, eh, nada, te voy a contar más o menos lo que voy a hacer. Dale. Voy a tratar de poner el kiosco el viernes a la noche o el sábado a la noche. Y Chavito lo quiere tapar con una lona grande y hacerle un moño, ¿viste? Por lo que diga, está todo bien, porque eso lo se maneja él. Está muy bien. Y el domingo a la mañana quiero arrancar con un concurso de asadores, si es posible el bulevar, o en la calle Alberdi del otro lado. para para eh, Chavito... Criado sí. ahí, ¿no? Hijo del flaco Chávez, Chavito. Carlito Chávez, sí. Pero por Dios, para los, yo porque me, me, me, se crió ahí adentro, yo como me lo cruzo todos los mediodías acá. Acordate que nosotros tenemos que adoptar una costumbre, Carlos, que es no hablar como que todos saben de lo que estamos hablando. ¿Tiene que, no tienen por qué saber. ¿Me ¿verdad? entendiste lo que te digo? sí, Chavito hoy tiene su aserradero, tiene sus cosas... Se encontró con el kiosco el amigo un día comiendo en la casa y dice, yo me los imagino a los dos maricones, y dice, ¿qué haces tú acá? Y nada, te quedó acá, Y no, yo te lo voy a arreglar y de ahí nació la idea de hacer una cosa en conjunto, la gente está ávida de que la convoquen, de que la llamen a cosas, entonces Carlito empieza a sumar y ya Lito Ragni le va a meter un desfile de a caballo, y va ya va, va, un amigo le va a traer 10 lechones para ver quién cocina mejor. Eh, bueno, da, da, dale despacito con eso, por favor. Bueno, y después se suma al pato, que yo le dije del escenario, y él lo tiene alquilado justo a esta gente de ladera, no sé que tiene algo ahí, el sábado a la noche. Pero el pato lo tiene que desarmar allá, es un laburo terrible, y armarlo acá. Y dice, si ¿vos lo con el semi? Digo, sí, con el semi me arreglo. Entonces me trae el vestuario del chef y el remolque que tiene él lo ponemos ahí abajo en el ojuelito que es lo que va a la sombra a la tarde y nada y después tengo que bueno que la gente se va instalando ahora quiero convocar gente que tenga peloteros eh, hablé con la piba con la vasquita Londres que es veterinaria ahí en la Dela, que organice un desfile de perros que no se no se hace mucho y eh, viste que toda la gente ve por televisión y todo el mundo tiene perro bueno Va a tener la oportunidad de pasearlo, que ella, que es veterinaria, que se busque la piba, que esté con ella, que haga el juramento, que jure que es el más lindo, el mejor vestido. Y está bueno. Y bueno, hablar con los chicos de la Murga, que porque la Murga también es de la villa. Claro. Y bueno, que en algún momento lo pasen ellos. Hablé ayer con el con Valenzuela, el del Chiqué. Me dice, quedad tranquilo, yo voy a juntar a la gente. Lo que pasa es que tienen que juntarse ellos entre ellos y hacer el, claro. el buscar el horario. Es decir, está, cre no... está creado el ámbito para que todo el mundo vaya a mostrar lo suyo. Que sumen, que vayan a aportar. Ayer cuando eh, supe que estabas reunido con el querido Negro Mento, te mando un gran abrazo, Negro, querido. Eh, vos te das, vas dando cuenta que la gente va sumando cosas. Eso también tiene mucho que ver con tu forma, con tu... con cómo te has manejado en la vida, con tu personalidad, con los amigos que anduviste acarreando. Entonces todo el mundo ahora va a decir, bueno, la, la fiesta de la góndola no me la puedo perder porque son 55 años y la góndola es pre-nosotros. La góndola eh, nació antes que vos, ¿no? ¿O ahí? No, ahora eh, yo, yo, yo y él sí estábamos nacidos. Así que, por eso digo, el permiso no sé si coincide con lo que con lo, con con abrió. Está bien, pero, pero era muy chiquitito. Pero chiquito, muy chiquito, de teta, ustedes, claro. Sí, sí. y te digo más los chicos que tienen treinta años hoy no la conocieron claro porque la sacamos con Oración en el 86 Mirá vos. y seis y y bueno la vamos a traer la vamos a poner ahí pero eso es simbólico porque eso es como el buzón la esquina del buzón viste pero claro que todos hicimos la esquina del buzón y la esquina del buzón hasta que otro treinta que no está el buzón claro. y nada y después a la noche quiero hacer un festival que se encargaba de encargar el negro en 20, se lo pedí que lo haga él eh, estoy hablando con el, a ver si con Daniel Castañeda Para ver si el Popi nos da una mano. Ah, Porque mirá. el Popi tiene que acordar de que yo era maquinista y que era y viajaba a Darwin. ¿Quién es de Darwin? <risa> claro, vive ahí. Así que te ponga una cuenta de corazoncito. Claro. Porque sé que es profesional. El, el <risa> claro, cliente, pero... claro, claro. Pero bueno, de un No, gusto. pero además, oíme una cosa, eh, eh, Carlitos. Los chicos de la tele, los chicos del telediario. Eh, Huguito González Crespo acá, vecino nuestro. Eh, Corchito González eh, los muchachos de las radios de, eh, qué sé yo, Huichamán el repe, los pibes de las radios van a estar, vamos a estar todos acompañándote, haciéndote un poquito de, de locutores cada uno es eh, decir, hay que generar esa cosa porque son a ver, no, no te quiero faltar el respeto Carly, por favor, eso como que no tiene dueño ¿no? Sí, sí, sí Eso tiene dueño por el tema del pago de impuestos de por vida. No, no, pero yo sé, lo que te quiero decir, el evento no tiene dueño. No, no, no ni siquiera pido el evento, el evento no claro. de todos ellos. Ahí está. El evento creo que sea de, de la gente, por eso te digo, de que todo el que venga con alguna idea o que quiera sumarse, eh, eh, pum por arriba, porque incluso la cantina, que me lo voy a decir, hablé con Mario, Mario se va a juntar con la gente del club, quiero que la, quiero que la agarren ellos. Ah, y... Habla de Marito Villegas, el presidente de Villa Mitre. Claro, que Mario, con la gente de él, en la esquina de este lado, supone que haga la cantina, porque está el pasaje para arriba, para la cancha de donde hace la destreza. Y listo, viste que es llevador de gente como el solo. él Se va, claro. se va a poner un escenario ahí y listo, bueno, se va a encargar de eso. Qué bonito. Se, se va a encargar seguramente de estar en el escenario grande, cuando pasen los caballos, de escribir los pelos, porque eso le encanta a él. Claro. Y después se meterá a, a jugar con los tambores acá atrás. Claro. Y, y además el, el jinete pasa y, y, y le gusta que lo floreen, que lo claro. saluden y que lo floreen y que le hablen de su pincha, de su animal, y además los chicos del tango y los chicos de las peñas de folclore. Claro. Lo que y queremos bueno, decir es, no esperen quiero... invitación. No, no, no, no y si va a ser gratuito, que cada cual se lleve una silla, se lleve el termo, la prepisa, qué sé yo. Eh, viste hablé con un chiquito acá de, del barrio que tiene un proyector que pasa películas ¿viste? y bueno Bill eh, eh, hijo de la peli entonces capaz que proyecta, vamos a ver si hay un tiempo de proyectar una película para los chicos el paradoso de la cooperativa entonces habrá que llevar ella para mirarla estar todo un domingo entretenido buen tiempo, nada más. escuché una cosa porque además hay elementos que los pibes no conocen Enfrente de la góndola, o Mincho Bilbao, o La Manuela, o El Loco Hansen, o tanta cosa del barrio, eso lo tenemos guardado en la memoria algunos. Yo siempre me, me, me pasa esto de escuchar a los más grandes... las cosas que ellos cuentan cuando eh, el, el papá de Mabel Cruciani tenía su or orquestita y venía en la esquina y yo me quedo y siempre me da la sensación eh, Carlitos, no sé si compartimos esto de que tenemos nosotros una obligación de que los chicos más chiquitos sepan quién era la Manuela y qué había ahí y eso era toda la periferia de la góndola claro. la Pero gente que, que iba y a ahí, venía a la colonia Pasa que, que, a mí me pasa que es como vos decís, creo que la gente tiene que saberlo, no es así. Manuela, Jorge, Alberto Ansel, el Nene Rascado, los Huichumí, los Fortunatos eh, toda esa gente es parte de la familia, no es que, que sean ajeno a esto, son parte de la familia, y de los que me estoy olvidando, del Vasquito de la del Delfino, montones de gente. Eh, perdimos a Pito hace una hace tres, cuatro días. Bueno, te olvides que yo le puse... A, a, Josué Fortunato al bulevar, o sea que yo soy muy desquila, de ¿viste? Y nada, creo que soy una fiesta emotiva va a ser, porque yo soy emotivo de por sí. Pero bueno, quiero que este es un que, maricón, que no se, se puede hablar ni cinco minutos con él, que enseguida bien se te, se le llena, viste que es un sí. tarado capaz de matarse a trompada contra 90 y después lo hace llorar con un recuerdo. Bueno, ¿qué dicen los hermanos? ¿Qué dice Horacio? ¿Qué dicen las chicas? Y Horacio agarrando con los chicos, está en Córdoba. Así que él dice, yo voy, sí o sí. Así que se queden en Córdoba, se quieren venir, que vengan. Él si es, ya está. Dice, yo voy a estar el jueves allá, ¿eh? Lo que precise. <risa> eh Bueno, Miriam en la colonia, que calculo que se debe estar escuchando. Eh, también, ¿viste? Con Miriam incondicional. Y Silvita, eh, mamá me hizo acordar hoy que todavía no la había llamado. Digo, pues todavía no largué nada, porque estaba esperando. No sé, ¿viste? Pero si lo dejo y postergando, no voy a terminar de hacer nada. Claro. una vez que lo anuncie voy a tener que corajearla y hacerla y bueno le voy a llamar a, a Silvia ante un rato que Silvia también va a venir Pero claro. y está todavía estaba más viva y todavía está llamada y todavía viene la gente de Bahía Blanca le, Los, los los primos a matar van a venir y nada quiero en realidad lo que quiero hacer es una una fiesta para el barrio y no para río Coronado que vengan todos incluso los de la vela que vengan todos que vengan los de la colonia porque va a ser un domingo que no va a haber nada para hacer incluso va a estar lindo Va a estar muy lindo. bien Así que el cierre lo tengo pensado con el Negromento que ha hecho los chicos Negromento, un poquito el Nero medio burro, eh. Los chicos <risa> Negromento con Segundo Aguilar han formado un, una orquesta y bueno quiero cerrar eh, con un baile con un baile porque Villamitre es baile Claro. Que si vos claro. decís con y bueno, te has relacionado con el baile Sí, claro. Así que bueno cerraré yo la noche y nada, quiero agradecer a al intendente que me, me ha colaborado con el sonido. Ah, mira Y bueno, sí, el sonido y le pedí a, a Aníbal Artigo que me pase la máquina en el predio del ferrocarril porque los caballos necesitan que esté medio blando, por lo menos que no haya yuyo. Bien. Y que nada, que me mocele un poco ahí la parte de la Manuela que creció crecido la planta ahí. Y nada, después que yo quiero que, que me ayuden todos, que vengan y me digan Carlos que se me ocurrió. A mí se me ocurre remontar el barrilete a las 5 de la tarde. Bueno, remonté, vos a los barrilete. Remontemos barrilete. ¿Entendés? Eh, porque yo no puedo hacer todo. No puedo pasar desfilando, no puedo estar cocinando el lechón, no puedo ir a hablar al, al escenario. Vos estás comprometido ya desde de allá. Vos sos parte el chiste, que también es idea tuya. Así que no. Cero escapar. Cero escapar. El, el único embalaje que tenés que tirar es el domingo desde acá. Después nada más. Nada de escapar. Olvidaste la bicicleta. Uh -huh. Y bueno, eso parte era de del chiste. Está muy bien. Así que tenemos que darle formato medio rápido porque nos quedan días día. Está muy bien. Pero está bueno, ya está lindo, villamitte Sí, señor. Bueno, querido, y, y eh, permítime insistir con aquello de, oigan, no esperen invitación. Vos tenés eh, gallos, eh, eh, ponedores de huevos, llevalo Es decir, cada uno... Va y hace lo, lo de la vasquita a Londres. Yo le decía Carlito: ponele que se llama caninata, porque cada uno pasea con sus perros y, y, y es lindo que te celebren tu animal, el que lleve su caballo. ¿Cuándo va a ser domingo 10 de diciembre? Aniversario de la democracia. Eh, Mirá eh, qué lindo día. No escuché. Qué lindo día, amigo. pero viste, aniversario de la democracia, el 10 de diciembre. cambio de todas las autoridades históricamente el 10 de diciembre en el predio de la góndola entre Carlitos Chávez el Negro Martín eh, le están el, me lo imagino José Leandro al kiosco lo pinto yo y medio como que si le manoteas un pincel te da una piña es decir sí, sí, sí. el kiosco lo no va a pintar él y después Lito Ragni el Negro Mento Eh, todos subiendo a cantar en el en el en el semi del de Patito Lafite de y y todo el mundo sumando cosas, el que quiera llevar su puestito de pochoclo, ahí tiene. El que quiere va a haber una cantina que la va a manejar porque por la pertenencia de Carlitos la va a manejar la gente de Club Villamitre pero anoten 10 de diciembre a partir de qué hora, Carly Y no sé, el fuego, eh, se tendrá que prender al tipo media 10 para para que el que jure Eh, los asados para que esto está el altavoz para que jure los asados eh, tenga tiempo está muy bien porque después además no sé va... Va temática si se venden lechones ahí se van a plan... o... no, no dijimos eso se van a plantar lechones para ver quién lo hace mejor además. claro y que haya el jurado y nada y después no sé cómo termina pero bueno de alguna forma va a seguir está muy bien. Bueno, y de ahí lo vamos a ir acomodando, digamos, a medida que se vaya haciendo. pero además, que los chicos los de... se acomodan con el viaje. Pero claro, los chicos de todas las radios acompañando, Carlito en la tele, los chicos que manejan los sitios web, eh, esa va a ser una gran cosa y vas a ver qué vamos a pasar un día. Y por de... ahí yo estaba pensando en los artesanos, que son muchos, que yo no los tengo muy en cuenta. Claro. Pero ellos saben y se pueden arrimar y venía a hablar conmigo y, y buscaban una ubicación. y nada, encontró el lugar, y, y nadie paga ni nadie nada, nada, después las cosas que vos vas a la cantina, obviamente tenés que, eh, eh, los que van a comprar algo, pero no no tiene ninguna cosa de fin de lucro ni nada, se, los chicos se encontraron el kiosco, eh, están en nada, ayer hubiese cumplido cuántos años Cacho. 88, y ocho. y entonces, eh, estamos todos, toda la familia, y estos amataros son tan medios inventariados en en Villa Mitre, así que nada, ahí empezó la cosa, lanzate te obligo a que empieces a llamar a todas las radios y a todos los muchachos de la prensa para que te acompañen, y a darle manija vamos a ir todos a acompañarte el 10 de diciembre, desde tempranito, anoten en el imán de la heladera, señora, atrás de la actual construcción del kiosco La Góndola, ¿atrás van a poner el kiosquito viejo? No, el kiosco va adelante. El kiosco va adelante, escuchame. Porque cuando hicimos el kiosco viejo lo hicimos atrás porque tenemos que seguir trabajando Por el kiosco. Ah, y claro. por eso no le he puesto alero a este kiosco, la candela me está matando por el tema del calor. Pero para que haga la fiesta le pongo el, el alero. Y el aire acondicionado. Claro, como argentino luna, mi rancho tiene un alero. Carly, claro, Y bueno, no le puedo poner hasta que no haga la fiesta. Ahí anda el Nico Nichea preparándote cosas para. para... Claro, yo le, yo por medio de y que me están escuchando, los chicos que, que vos me mandaste, el de Nichea y el otro filho que está en cultura, el Leo. Y nada, ellos me van a dar una mano. Hablé con el Kitty ayer y se iba a preocupar por el sonido. Porque él mismo me dijo, mira si viene el popi, eh, va a precisar sonido. Porque si no te va a cantar el otro. Si tenemos este en la municipalidad, que es medio flaquito. Así que por ahí tengo que hablar con el pibe de... Con Ariel, ¿viste? Con Ariel de sonido. Olivera. Ariel Olivera. Está También lo conozco desde que nació. Está muy Así bien. que dice le ocurre cobrarme algo. Ninguno <risa> Carlito un abrazo querido Seguimos hablando más cerca Dale, seguimos hablando si vos sos parte del chiste También fue idea tuya esta Un abrazo querido